Mauro Mendiburu, buen día. Muy buen día, Jorge. ¿Cómo te va? Eh, aquí estamos, con ganas de hablar de economía contigo. Bueno, vamos a hablar hoy, si te parece, de un tema que ya es tan recurrente que no se da, no sé qué hablar de Pero en esta semana se publicó en, el, en la diaria, en el periódico, un artículo muy interesante, muy clarificador de Fernando Esponda y, bueno, me voy a remitir un poco a ese artículo que más que da luz a este tema, han discutido, me estoy refiriendo al precio de los combustibles, que cada tanto ahora todos los meses tenemos esta incógnita de si sube, si baja, y tenemos un historial enorme eh hacia atrás de, de, de subas y de ajustes y de justificaciones, siempre hay un motivo por el cual está subiendo el precio del combustible. Y este artículo está muy interesante, además de ser muy claro, Eh, porque eh comienza con una con una figura que es bastante clara, bastante este mítica en cuanto a, a la comprensión del tema. Él dice, bueno, que cuando una persona eh, le agrega algunos este ingredientes, algunos pimentones adicionales, algo de sabor, cuando una persona pierde un llavero, eh dice que este esta persona está buscándolo en un lugar que no es en el que perdió el llavero, donde lo extravió, donde cree que lo extravió, y cuando alguien le pregunta, ¿y por qué lo está buscando acá tan lejos del lugar donde lo extraviaste? Y la respuesta de este es, y lo que pasa es que acá está bien iluminado, acá hay luz. O sea, el llavero no lo va a encontrar nunca, porque el lugar donde lo encuentra, donde lo está buscando, es otro. Y en realidad, es la conciencia de esto dice, bueno, pero por lo menos acá veo lo que estoy buscando. Esto es tan ilustrativo de lo que pasa con el tema del precio de los combustibles que es una figura muy muy este, muy este interesante. A ver, hemos escuchado en la campaña electoral, en el actual gobierno, eh, a, a el propio candidato entonces a presidente, eh, diciendo que iban a bajar los combustibles, y que también el secretario de la presidencia, Delgado, lo dijo en reiteradas oportunidades. Luego se habló en su momento de que esto se solucionaba desmonopolizando ANCAP, o sea, permitiendo la competencia, porque la competencia permite mejores precios. Luego apareció esto en la ley de urgente consideración de un ajuste del precio del combustible no político, se ha atado a un criterio, a una regla que es el precio de alternativa de importación. Luego escuchamos también eh la posibilidad de que se importe libremente el combustible, la nafta ya procesada y de esa manera podríamos comprarlo más barato y también se ha hablado o se va se habló en su momento de alguna inconsistencia, como puede ser que terminemos después exportando en hasta como ocurrió en el pasado, a precios más baratos de los que se venden internamente. Bueno, ¿cómo se explica todo esto y qué posibilidades hay de que baje el combustible? Y bueno, es, es que estamos buscando las llaves en un lugar donde nos perdimos, estamos hablando siempre de los problemas del precio de los combustibles, pero no vamos al hueso del problema, a la verdadera causante por la cual el combustible es tan claro en nuestro país en comparación a nuestros vecinos y a prácticamente la inmensa mayoría de los países del mundo. Y para eso lo ideal es desagregar eh, qué es lo que hay atrás del de, precio de los combustibles. Ahí en ese artículo, eh diferencia de gasoil de nafta, pero el razonamiento de fondo es el mismo, así que me voy a concentrar con los que cargamos nafta todos los meses. sí El precio del litro de nafta anda en los 70 pesos, eh y si uno analiza lo que hay atrás de esos 70 pesos, cómo se componen esos 70 pesos encuentra que lo que tiene que ver con el precio propio del petróleo, el barril del petróleo, la extracción, la venta y la puesta en un barco y la llegada a este a Montevideo o al descargue correspondiente en Uruguay son 29 pesos y 29 pesos también son impuestos. Quiere decir que entre impuestos el costo de eh, compra del combustible se nos están yendo 58 pesos en los 70. A esto le agregamos 9 pesos, que es lo que cobran las distribuidoras, todo el proceso de distribución, y luego nos quedan 3 pesos, que es lo que realmente pesa ANCAP en todo este proceso. O sea, de los 70 pesos, 67 son externos a ANCAP. Entonces, y es lo que dice este artículo, y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades también nosotros, todo lo que tiene que ver con la desmonopolización de ANCAP, la compra de los combustibles a precios finales, eh, la libre importación de nafta, todos esos están atacando solo estos 3 pesos de los 70 eh, de los que estamos hablando. ¿eh? Para tener una idea, de 1.000 pesos que uno carga de combustible, 40 son los que están vinculados con este costo de ANCAP que están este eh, discutidos en su participación en todo este proceso. Eh, lo peor de todo que este estos tres pesos en la nafta de ANCAP, estos tres pesos, les llaman Factor X, un, un nuevo nombre que le han creado, eh, tampoco son gratuitos. De estos tres pesos, 1,7 va al subsidio del gas, del supergas. El tema también que se ha tratado, en los últimos términos se ha dicho que vamos a retirar este subsidio, eh, entonces la nafta bajaría de 70 a con 68,3, Eh bajaría eso el precio y al mismo tiempo la rafa de gas pasaría de 730 a 1500 pesos para los que consumimos la eh, garrafa de super gas es eh, cambio de figurita por un lado dejamos de, com de comprar de pagar en el combustible por otro lado lo pagamos cuando compremos el super gas ¿eh? con lo que hacemos habitualmente eh, 0.6 de esos 3 pesos van para biocombustibles para aquellos que hablan de defender el medio ambiente, se etcétera, etcétera, y solo 0,7 de esos tres pesos son vinculados directamente al costo de ANCAP. Quiere decir que de todo esto que hemos hablado, y de todo esto que tanto se discute, en realidad estamos hablando de que el precio de ANCAP, el precio del combustible podría pasar de 70 a 69,3, o sea, nada, directamente unos pocos pesos por cada uno de las veces que vamos a cargar combustible. Y este... Se agrega todo esto que el nuevo criterio, este de ajuste mensual, la idea que tenía era que dejase de ser político, o sea que no hubiese eh, una voluntad política atrás de, para la suba o para la baja, para recaudar o para dejar de recaudar y beneficiar a, en su momento a la población por motivos que se le quiera asignar. En realidad ya el mes pasado debió ajustarse al alza y este mes debería de ajustarse al alza con este nuevo criterio el mes pasado No fue así, no sé qué va a pasar este mes, pero el barril del petróleo, que es el que está en esos 29 primeros pesos de los que hablábamos antes, está por las nubes, o sea, está alrededor de 80, 82 dólares y se estima que en este año va a estar entre 80 y 85, quiere decir que estos valores son bastante eh, predecibles. En el pasado se hablaba de que esto iban a ser los valores a los que iban a alcanzar. En pocas palabras... Si no atacamos el grueso del asunto, y el grueso del asunto están en los impuestos que cargan eh, que se cargan sobre el precio de los combustibles, todas las demás discusiones son bastante eh, poco efectivas. Como decía Fernando Esponda, es como buscar un llavero perdido en un lugar donde sé que no se perdió, pero como ahí todo el mundo habla y hay luz y ahí está bastante iluminado, seguiremos hablando, hablando de lo mismo y no vamos a, al grueso del problema. El grueso del problema es que de los 70 pesos, 29 pesos pagamos de impuestos, y de donde venga el combustible lo vamos a seguir pagando. Hasta que no ataquemos ese punto, seguiremos buscando las llaves en un lugar donde sabemos que no la vamos a encontrar. ¿Y cuál o es que la manera de, de, de, de atacar ese punto? Porque... Y si no bajamos los impuestos al combustible, Jorge, es muy difícil que podamos afectar sensiblemente el precio del combustible. Pero han pasado es... todos los partidos por el gobierno y ninguno lo ataca. Exactamente. Nadie <risas> busca la llave donde se cayeron, Jorge. Todos buscan el otro lado y nadie... Bueno, pero por, nadie algo, por algo nadie lo ataca. Y cuando uno llega al gobierno, cuando uno llega al gobierno, el tema de los ingresos, o sea, los impuestos, es difícil atacarlo. Eh, valientemente es muy difícil, eh no no hay muchas muchos ejemplos en el mundo en ese sentido. el tema es que siendo así no vamos a tener mucha baja de combustible en los próximos meses ni años este eh si nos ataca el tema de fondo, bien, pero si lo atacas valientemente te quedas sin plata para bancar al estado y bueno mejora un poco el gasto del estado y de esa manera podemos empezar a bajar este tipo de costos o somos un poco más eficientes. Esa es otra posibilidad. Por ejemplo, ha por ejemplo ¿en qué? Y bueno, Jorge, hay una... No, mira, lo que hemos visto en estos... La novela esta de, del Ministerio de Turismo marca qué mal que se maneja el gasto público. Se gasta en empresas que no se saben si existen, pero no estamos hablando de 20 pesos, de cientos, de miles de dólares. Imaginémonos todas las reparticiones en las que se gasta de esta manera, a nivel nacional y departamental. O sea, eh, cuando uno rasca un poquito, estamos hablando de un ejemplo que salió a luz eh y que lo conocemos porque acá estamos vinculados con el turismo y estamos hablando de una figura política del departamento. Pero ese tipo de ejemplos, gastar porque tengo para gastar 800.000 dólares y no se me vuelve a rentas generales, es la regla en el Estado, aparentemente, Y, y bueno, sería bueno empezar a atacar ese tipo de, de gastos. ¿Realmente era necesario gastar eso? Daría la impresión de que no. Y así es bastante común en varios ministerios. Además, no solamente gastarlo, sino en el momento. Además, eso, efectivamente, parecía hasta... Invertir eh, 800.000 dólares ¿sabes? para decirle a los uruguayos que se salgan a dar una vueltita dentro del país, pero parece mucha plata eh, para eso, ¿no? Pa parece demasiado, parece el momento inoportuno, y repito... ¿Cuántos más de estos gastos tendríamos o tendremos a nivel nacional y departamental o los distintos departamentos y no nos enteramos? Ahí tenemos para, para atacar. Uno podrá decir, y nadie lo ha hecho, y bueno, capaz que en el futuro. ¿Alguna otra cosa para hablar hoy o redondeamos por acá, Mauro? No, por acá nos quedamos, Jorge, hoy. Gracias, Mauro. Como siempre, muy interesante tu charla. Bueno, muy buena semana para todos. Igual para ti. Chao. Chao. Frecuencia abierta.